¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Este, bueno, te comento: en el municipio de Moreno empezamos,、eh, cuando empezó todo el tema este del COVID, con una cuarentena, digamos, obligatoria. Salvo los compañeros que no eran de riesgo,、uh -huh. eh, todos los demás concurr concurrían a trabajar en las áreas específicas: n o una pequeña guardia en economía, salud, tránsito, seguridad, este, declarados esenciales. Con esta, esta nueva modificación del decreto presidencial y esta nueva entrada en fase 1 que se da los primeros días de julio,、uh -huh. en la modificación del decreto se declara esencial e l área de economía, ingresos tributarios, rentas y demás. Entonces, llaman a trabajar a todos los compañeros de esta área. Incluyendo los compañeros con enfermedades preexistentes, ¿no? eh, que están dentro del decreto considerados este, de riesgo, compañeros mayores de 60 años y、eh, compañeros con menor a cargo o familiar con enfermedad a cargo, que no puedan justificar este, quién se los cuide. Bueno, nos piden una declaración jurada, la presentamos. Esto fue más o menos entre el 3 y el 5 de julio.、Uh -huh. Presentamos las declaraciones juradas con los certificados pertinentes.、Eh, algunos compañeros, por ejemplo, una compañera tiene tres operaciones de corazón con un tratamiento anticoagulante de por vida. A esta compañera le piden un certificado actualizado de que ella sufre una enfermedad cardíaca. Porque su certificado es de la última operación que tuvo en 2018. Sí, igual、y、que tampoco si、no、pasó tiene tanto una、tiempo. manera de justificarlo, tiene que presentarse a trabajar.、Claro. Eh, y así sucesivamente diferentes este, casos. Yo justamente hace un ratito estaba hablando con la directora de Recursos Humanos este, diciéndole ¿no? que, que una persona que tiene diabetes o EPOC. Por más que este año no haya ido al médico, sigue teniendo la patología y la enfermedad.、Uh -huh. Y que es casi criminal eh, eh, pedir que estos compañeros se movilicen en transporte público y vayan a trabajar cuando es un número aproximadamente de 20 compañeros para una secretaría que tiene más de 100. Claro. En la secretaría、eh, hicieron caso omiso de esto、eh, por un punto y una coma. Eh, el decreto dice: salvo los que en este grupo, mayores de 60 años, y u n que coma, y sigue todo corrido,、mm. no está separado. Entonces, ellos interpretan que es solamente para los mayores de 60 años que sufran alguna patología. Y nos llaman a todos a trabajar, este, pasándonos ausente, que es lo que e s t o y h a b l a n d o justamente en este momento estaba hablando con la, el, con la directora de Recursos Humanos a ver qué iba a pasar.、Mm -hmm. Porque desde que decidimos no presentarnos a trabajar por tener estas patologías preexistentes,、eh, nos están pasando ausente,、eh, estamos limitados a que Recursos Humanos relea las declaraciones juradas que Economía tomó la decisión de no enviar hasta ayer que empezaron a enviarlas. Entonces,、eh, pese a que nosotros las presentamos a las declaraciones juradas en tiempo y forma con los certificados, s、uh -huh. Ellos no la enviaron a la Dirección de Recursos Humanos. Leda, ¿quién, está, de de la... ¿Quién está a cargo、sí. de la Dirección de, de Recursos Humanos? Ah, y es una compañera que se llama Mirna, no, no,、mm. no sé el apellido.、Uh -huh. Porque en realidad es en la única secretaría que hemos tenido problemas、eh, por este tema.、Uh -huh. eh, los otros, los otros este, jefes, los otros、eh, secretarios, subsecretarios, por ejemplo en Tránsito, en, en Defensa Civil,、uh -huh. En salud, tomaron la determinación de no convocar al grupo de riesgo. Claro, lo que parece sumamente razonable. Pero es que no lo convocaron. Claro, claro. Porque en el decreto presidencial, en la última parte del decreto 563, dice que no pueden ser convocados como esenciales los agentes o las personas que formen parte del grupo de riesgo.、Uh -huh. Esto no es lo que está sucediendo con economía en el municipio de Moreno. Consideran que tenemos que volver todos a trabajar, no importa el riesgo. Por ejemplo, tenemos una compañera mayor de 60 años que trabaja en la delegación de la base、mm. y tiene dos horas de viaje. Tiene que salir de su casa, tomar un colectivo hasta el centro de Moreno, tomar el tren hasta 11 y de 11 tomar otro transporte para llegar a la delegación de la base.、Mm. Es decir, que si la compañera llega a contraer el COVID, más allá de que es de riesgo, Va enfermando a toda la gente con la que va viajando de ida y de vuelta y a su familia.、Uh -huh. Porque esto no es un tema de que、eh, no queremos ir a trabajar. No podemos.、Uh -huh. Y están nuestras familias también en riesgo. Este, se había determinado que no íbamos a volver.、En、la semana pasada se había hablado. Desde Recursos Humanos habían dicho que, que iban a ver las declaraciones juradas y si estaba todo en regla, que tenemos todo en regla. Eh, no, no se iba a pasar ausente ni nada, que se iba a pasar licencia por COVID, como nos venían pasando,、uh -huh. y que iba a estar todo bien. Pero ayer, ayer no, el lunes, empezaron desde diferentes、eh, jefes, diferentes jefes de diferentes áreas de economía, a presionar a los compañeros diciendo que si no nos presentamos a trabajar nos pasan ausente, que pueden llegar a descontarnos los días. Que si seguimos juntando días de ausente, después vamos a pasar a estar en disponibilidad. Que la figura de disponibilidad, por, por ley 14656, no existe,、mm. no se puede poner a ninguna gente en disponibilidad.、Mm -hmm. y, eh, y que después podemos llegar hasta quedarnos sin trabajo p o hacer, hacer abandono de trabajo, abandono d e función.、Claro. La verdad que es angustiante porque estás entre la disyuntiva de tu salud. De tu seguridad y de mantener tu empleo.、Uh -huh. Eso es lo que está pasando ahora. Te repito, yo hace un rato hablé con、eh, ayer hablé con el secretario de articulación gremial,、sí. eh, le pedí que por favor hable con, con recursos humanos. Yo ahora en este momento estaba mensajeándome con la directora de recursos humanos a ver si en el transcurso del día de hoy tomaban una determinación lógica、uh -huh. para evitar. Generar un conflicto, ¿no? Sin duda. Porque el resto de los compañeros que no son del grupo de riesgo que están trabajando、eh, también están preocupados por esta situación y están este, presentando la posibilidad de tomar alguna medida que todavía no la sabemos ni le hemos hablado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Quedamos a salir aquí a disposición para ver cómo continúa. Ojalá que continúe sensatamente y se mantenga, porque además es、eh, hasta irracional que no hayan sido convocadas y convocados. Cuando los contagios en Moreno eran 12, 16, 23 y los convoquen ahora que son 90, 92, 96, 101. O sea que todos los días hay partes con una enorme cantidad de contagios, lo que habla de la circulación comunitaria en Moreno y enviar a trabajar a estas personas que son parte de los grupos de riesgo es ponerla, bueno, obviamente en este contexto que es para nada favorable. Así que quedamos a disposición para seguir conversando. Esperemos con buenas noticias en, en el transcurso de la jornada de hoy o mañana. Sí, sí, yo te tengo al tanto, porque bueno, también nosotros a nuestra secretaría hemos tenido casos positivos donde no se ha respetado el protocolo de, de seguridad, digamos.、Mm. Un compañero posible COVID se retiró、sí. de la oficina, aislaron a todo ese grupo, que eran cinco o seis compañeros que trabajaban con él,、mm -hmm. pero al otro día fue el segundo grupo a trabajar a las ocho de la mañana y la oficina fue desinfectada a la una y media de la tarde. Claro. Con la bandina. a q u e salió de eso? Dos compañeras COVID positivo. Y todo otro grupo aislado. o q u e es lo que yo hablé con el subsecretario de Economía en su momento? Esto fue en mayo.、Mm. Le dije: si no llevas las medidas de seguridad como c o r r e s p o n d e y los protocolos de seguridad como corresponden, vas a terminar con toda la oficina aislada.、Mm. Terminó sucediendo esto. Pero bueno, hacen caso totalmente omiso a lo que los trabajadores le decimos y les pedimos. Este, les pedimos、eh, muchos de estos compañeros que son este grupo de riesgo están trabajando desde su casa,、sí. con teletrabajo, con、uh -huh. el sistema y demás, teniendo en cuenta que tampoco podemos salir a hacer territorio, ¿no? a trabajar en la calle llevando las boletas y demás.、Uh -huh. Entendemos que el área de recaudación del municipio es importante. Pero también estamos limitados con el trabajo、uh -huh. y tampoco da la capacidad de las oficinas para que estemos todos trabajando.、Uh -huh. Porque hay que trabajar por grupos claro, de a cuatro o cinco para respetar los distanciamientos.、Uh -huh. claro. Bueno, te agradezco mucho. Este, te tendré al tanto、Perfecto. de lo que vaya pasando en el transcurso del día.、Uh -huh. Y veremos qué sucede. La verdad, que esto es, es realmente angustiante. Me imagino que sí, se genera angustia, estrés, más en este contexto. Así que quedamos a disposición y esperemos que sensatamente se garantice que puedan quedarse en sus hogares desde el teletrabajo quienes son grupo de riesgo o están licenciados por tener familiares a cargo. Un abrazo grande, l e d a Dale, un abrazo grande y te agradezco mucho. Hasta、Bien. luego. Hasta luego.